Eh, ¿Cómo están, queridos auditores Aquí estamos nuevamente junto a ustedes. Eh, felices de estar en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Penteal. Eh, para partir, vamos a partir con una un comentario, una visión, una nota muy importante que va a hacernos María Cecilia Bartolini. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, queridos auditores? Eh, feliz de poder estar con ustedes nuevamente. Y esta vez va a ser tal vez un poquito más larga mi intervención porque de verdad es un tema muy importante. Hoy vamos a hablar del juez Daniel Urrutia, perseguido por sus padres, por sus resoluciones y sus dichos sobre el Poder Judicial. ¿A qué me refiero con esto? Pondremos solo un par de hechos que dejan de manifiesto el acoso y persecución de la que es objeto el juez Urruti. El miércoles 25 de marzo del 2020, por la tarde, el Poder Judicial informó de la decisión del Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago de dar inicio a una investigación sumaria contra el magistrado del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Daniel urrutia Luego que éste decretara de oficio el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario en favor de 13 imputados que pertenecerían a la llamada primera línea. Además, el Tribunal de Alzada resolvió que dada, comillas, la gravedad de los hechos que serán materia de la investigación y a fin de evitar las consecuencias que esto puede generar, se dispone como medida preventiva la suspensión de los efectos de la aludida resolución y de cualquiera otras de idéntica naturaleza que hubiere pronunciado el juez Urrutia. Cierre de comillas. Por otra parte, según lo dispone el número 13 del acta, que dice, comillas, con el objeto de obtener el mejor funcionamiento del lugar de trabajo, se dispone la suspensión de las funciones del investigado en tanto dure la investigación sin perjuicio de lo que pudiera decir, decidirse en el caso de esta, cierre de comillas. El magistrado Urrutia había resuelto durante la semana, durante la mañana de ese día, miércoles, el cambio de las medidas cautelares para Juan Godoy, Nicolás Ubilla, Marcelo Tapia, Paloma González, Alejandro Nicho, Sebastián Cambiaso, Daniel Sepúlveda, Diego Alvarado, José Salgado, Jaime Rubio, Ismael Donoso, Gabriel Astorga y Raúl Leiva, señalando que en el contexto de emergencia sanitaria que vive actualmente en nuestro país y dado el hacinamiento de los recintos penitenciarios, el contagio con el con coronavirus es altamente probable. Según señala Urrutia, el comité de jueces del tribunal en el que él sirve, acordó la revisión de oficio de las presiones preventivas por razones humanitarias. Así, el magistrado consideró que en los 13 casos señalados al no haber registro de condenas anteriores, comillas, existe una más que razonable posibilidad que de ser condenados cumplan estas condenas en libertad dada la pena en abstracto a la cual se arriesgan por el delito que fueron formalizados, cierre de comillas. A lo anterior agrega que, según lo dispone el Código Penal en su artículo 150, que dice, textual, comillas, el tribunal deberá adoptar y disponer las medidas necesarias para la protección de la integridad física de los imputados. Incluso el tribunal podrá excepcionalmente conceder al imputado permiso de salida por resolución fundada y por el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines del referido permiso, siempre que se asegure convenientemente que no se vulnerarán los objetivos de la prisión preventiva. Cierre de comillas. Según los principios que impidan el Código Procesal Penal, particularmente el de la bilateralidad de la audiencia, el tribunal puede modificar las medidas cautelares escuchando al Ministerio Público, querillante y defensa, lo que en este caso no habría sucedido. En marzo del mismo año, la Asociación de Magistrados también rechazó la suspensión de Urrutia, quien revocó la prisión preventiva de estos 13 imputados por el caso de la primera línea. En efecto, el acuerdo... Del Pleno de la Corte de Apelaciones, junto con afectar gravemente la independencia judicial interna, tal como lo señaló la Asociación Nacional de Magistrados, al dejar sin efecto una resolución judicial mediante un acto administrativo y suspender de sus funciones desconociendo las normas expresas de nuestro ordenamiento jurídico aplicables en la especie, expresa un grave incumplimiento de su deber interno legal y constitucional de protección de los derechos humanos y pone al Estado de Chile al margen de los principios y normas que informan la comunidad internacional. Por su parte, la Asociación de Magistrados también rechazó la suspensión del juez Burruti. En un comunicado, el gremio sostiene que, comillas, hemos visto cómo la Corte de Apelaciones de Santiago, en resolución del Pleno, instancia administrativa y no jurisdiccional resolvió suspender los efectos de una resolución dictada por el juez de garantía Daniel Urrutia afirmando que se trata de una medida preventiva, lo que necesariamente nos lleva a entender que solo ha tenido a la vista lo dispuesto en el acta eh, de la Corte Suprema, única normativa que permite esa figura que por lo demás ha sido cuestionada en su legalidad por esta asociación. Sorprende que, a pesar de fundar su resolución en dicha acta, olvidan lo que expresamente dice la misma en el artículo 4 Comillas. Resoluciones no impugnables por vía disciplinaria. No procederá a abrir proceso disciplinario por decisiones contenidas en resoluciones judiciales dictadas en asuntos jurisdiccionales existan o no recursos procesales que permitan impugnarla cierre de comillas por lo mismo los magistrados llaman al pleno de la corte de apelaciones de santiago a anular de oficio la decisión adoptada permitiendo que operen los canales legales de impugnación por otro lado la comisión chilena de derechos humanos anuncia que acudirá a la ONU por la suspensión del juez Urrutia. Esta misma rechazó el acuerdo del pleno de la Corte de Apelaciones, que ese miércoles decidió suspender y abrir un sumario en contra del juez Daniel Urrutia, luego de que éste revocara la, pris la prisión preventiva de los 13 imputados por el caso Primera Liga. Además, la Comisión Chilena de, Derecho de Derechos Humanos anunció, a través de un comunicado, que presentará una reclamación a la Corte Suprema para que deje sin efecto lo acordado por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago y recurrirá al Sistema de Protección Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas para dar conocimiento de los hechos. Para la institución dirigida por el abogado Carlos Margota, los fundamentos de la resolución dictada por el juez Urrutia en el marco de las atribuciones legales son plenamente concordantes con las directrices emanadas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la normativa internacional de derechos humanos aplicable a la materia respecto de la cual los tres poderes del Estado deben cumplir cumplir perdón cabalmente. El domingo 8 de noviembre del 2020, luego de que el juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago, el señor Urrutia, resolviera rebajar las medidas cautelares de los imputados en el caso Primera Línea, la Corte de Apelaciones de Santiago lo relegó a un juzgado de cobranza laboral. 15 años después de que el juez Daniel Urrutia fuera sancionado por instar al Poder Judicial a disculparse por actuaciones durante la dictadura cívico-militar, la, la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia y determinó la responsabilidad del Estado de Chile en la violación de las garantías de Urrutia en términos de libertad de pensamiento y expresión, así como también de sus garantías judiciales y al principio de legalidad por no respetar y garantizar dichos derechos. El magistrado había habría sido sancionado en el 2005 por remitir un trabajo académico a la Corte Suprema en que cuestionaba el actuar del poder judicial, señalando que éste debía disculparse con la ciudadanía por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. El caso llegó hasta la Corte Interamericana que, por en un contundente fallo dictó el 6 de noviembre dictado, perdón, el 6 de noviembre, constató que no es acorde a la Convención Americana de Derechos Humanos el sancionar las expresiones realizadas en el trabajo canal académico como el realizado por Urrutia entre otras vulneraciones. En una entrevista dada al diario y radio Universidad de Chile, el juez Daniel Urrutia se refirió a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus implicancias para la justicia chilena, señalando que la sentencia deja en evidencia la necesidad de, comillas, reformar el poder judicial. Este concepto académico, del, eh, este perdón, este trabajo académico del 2016 5 era justamente sobre cómo introducir el concepto de los derechos humanos en el trabajo del Poder Judicial chileno. Habíamos vuelto a la democracia hace poco y lo que hay que anotar es que en este tiempo el Poder Judicial no ha cambiado. No ha cambiado y no solamente en cómo era desde la dictadura, sino que desde las leyes españolas. Esto establece un régimen absolutamente vertical, de jerarquía y en esa situación se denunció en el trabajo académico porque esa configuración es una es para un régimen autoritario eso es lo que pudimos dar cuenta es decir una vez instalada en el poder una dictadura el poder judicial chileno no fue capaz de defender los derechos de los ciudadanos Eso se denunció en el trabajo y por eso se dijo que para poder reposicionarse moralmente la Corte Suprema, por ser el órgano máximo del Poder Judicial chileno, debía pedir perdón a las y los chilenos. ¿Cómo terminó todo, todo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? llevó a la Corte Suprema en el 2005 que ordenara un sumario en mi contra, porque encontró inaceptable esta crítica y la Corte de Apelaciones de la Serena procedió a sancionarme en virtud del artículo 323 número 4 del Código Orgánico de Tribunales, que prohíbe a los jueces defenderse o atacar a otros jueces sin la autorización de la misma Corte Suprema. Una vez que me castigan, yo apelo a la a la Suprema y la Suprema, claro, es el mismo órgano que denunció, por lo tanto vuelve a sancionarme y ahí se agotan los medios internos. Por eso acudí al sistema interamericano eh, para solucionar este problema. ¿Qué determinó en su sentencia la Corte? Después de 15 años, la Corte Interamericana ha declarado la violación a los derechos humanos en este sumario administrativo, la violación del derecho a la libertad de expresión, de emitir opinión y la libertad académica, por lo tanto. También condena al Estado por la violación al debido proceso legal. Es decir, considera la Corte Interamericana que el Poder Judicial chileno y mira la gravedad de lo que la Corte está señalando, no puede asegurar a los jueces que van a ser investigados, sancionados y absueltos por un órgano imparcial, porque el mismo órgano que denuncia es el órgano que sentencia. El juez Urrutia fue relevado de su cargo en el séptimo juzgado de garantía eh, de Santiago Urrutia, Perdón, no, eso no era. Eh, esto es una cuestión que subyace a toda sentencia y que lo de y que lo desarrolla muy bien en su voto concurrente el ministro Zafaroni en que una estructura jerarquizada vertical como la que tenemos en el poder judicial chileno es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? porque nos asegura que las y los ciudadanos, perdón, no asegura que las y los ciudadanos tengan derecho a jueces imparciales e independientes, porque esta estructura hace que los jueces inferiores estén pensando en lo que la corporación quiere, no en los ciudadanos y en sus derechos, porque la corporación, en este caso la Corte Suprema, es la que determina si suben, bajan o si son sancionados. Entonces, se produce un poder corporativo que enturbia la necesaria independencia judicial interna de los jueces para asegurarle a las y los ciudadanos que van a tener jueces imparciales, que van a mirar solo el hecho y la ley, y no consideraciones acerca de si los van a sancionar o no los van a sancionar. Para usted, ¿Cuál es el mensaje que envía la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Chile con este fallo? La Corte manda un mensaje clarísimo al Estado chileno por una parte de que su legislación no es compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y sobre todo este tema del Código Orgánico de Tribunales y su estructura, pero también manda un mensaje potente a las y los constituyentes del próximo año, o sea él estaba hablando en 2020. Es decir, que el Poder Judicial chileno debe refundarse. ¿Por qué debe refundarse? le Porque la actual configuración institucional no es compatible con los derechos humanos. No asegura los derechos humanos de las y los ciudadanos en Chile. Eso lo vimos durante la dictadura, en donde hasta ahora, y es una vergüenza para el Poder Judicial, estamos fallando casos de hace 40 años o sea el poder judicial nunca le dio la importancia a los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura del re pasado reciente y ahora estamos observando que por ejemplo, durante las violaciones a los derechos humanos, durante el estallido social, tampoco hay reacción del poder judicial una reacción fuerte y potente en orden de dar todos los recursos necesarios para poder efectivamente realizar un trabajo de aseguramiento de los derechos de las personas. ¿No ha existido esa reacción de parte del Poder Judicial de consulta? ¿Cuántas veces vimos en, a las Cortes de Apelaciones, sobre todo la de Santiago, rechazar los recursos de protección por las violaciones a los derechos humanos de la protesta social? no lo ha hecho. Hay muchos recursos rechazados por la Corte de Santiago. Entonces, esa es una configuración en la que uno se pregunta, ¿qué está mirando la Corte? Bueno, la configuración institucional hace que los ministros de la Corte muchas veces miren el interés del gobierno porque los nombra como ministros de la Corte Suprema. El gobierno propone y el Senado ratifica. Entonces, Obviamente hay un interés de no molestar a quien está eh, en el poder en el momento y da lo mismo quien esté en el poder. Hay un incentivo perverso para que los jueces de las cortes de apelaciones no fallen en relación a los hechos y sobre todo en relación a los derechos de los ciudadanos. Esta es una situación en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pone énfasis en la estructura, en esta jerarquía. Incluso hay un párrafo del ministro Zaffaroni que señala que la existencia de esta jerarquía institucional del poder judicial es tan extraña en la democracia como en un ejército horizontal. O sea, el ejército tiene que ser vertical, per se, para el mando. Pero es tan extraño que un poder judicial sea vertical y jerárquico como lo es un ejército horizontal. Eso no está dentro de las configuraciones institucionales, justamente para asegurar el respeto de los derechos de los ciudadanos. Eso es lo grave. Entonces, falta una cultura de derechos, falta que el Estado chileno se tome en serio los derechos. Y eso pasa también con las manifestaciones que hemos visto desde el estallido social nacional el 2019. Recién, como nota al margen, recién el 29 de mayo del 2018 y en cumplimiento de las recomendaciones del informe de fondo, la Corte Suprema dejó sin efecto la primera sanción impuesta al juez Currutia. Cuando dice que falta que el Estado chileno se tome en serio los derechos, se refiere a los derechos humanos en particular, le preguntan, Exactamente, dice él, porque resulta que finalmente toda violación a los derechos humanos pasa por una decisión de un juez. O sea, ningún caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se va a conocer si es que los jueces en los países respetasen los derechos de las personas. Si los jueces nacionales respetan los derechos humanos y hacen valer los derechos humanos establecidos en las leyes, en la Constitución y en la Convención Americana no pasan a la corte interamericana. El problema se produce porque los jueces nacionales convalidan las violaciones a los derechos humanos. Entonces, eso es lo que hemos visto. Por ejemplo, en el caso del juicio a los loncos. También los casos mapuches en los cuales la corte interamericana ha condenado al Estado chileno por discriminación con los llamados testigos sin rostro. En la medida en que no se refunde el poder judicial ¿Cómo propone usted? ¿Nos veríamos enfrentados a una impunidad similar a la que ha primado en las violaciones a derechos humanos burrías en dictadura? Le preguntan. Es bastante probable, dice el juez Urrutia, porque el problema es estructural. No puede quedar a situaciones personales a que exista una jueza o un juez que tenga sensibilidad con el tema de los derechos humanos. Eso no cumple el estándar. La estructura del poder judicial debe asegurar los derechos humanos. O sea, tiene que ser cambiada la lógica. Nosotros no tenemos una cultura de derechos humanos dentro del poder judicial. Entonces, tiene que haber una refundación del poder judicial. No puede seguir de la misma manera. Porque a ojos ya del sistema interamericano de derechos humanos, nuestra estructura del poder judicial es una que no asegura el cumplimiento de los derechos de la persona ni la Convención Americana de Derechos Humanos y no garantiza ni promueve los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos da plazo de un año para que el Estado de Chile cumpla la sentencia, periodo en el cual se desarrollará una convención constituyente en el país. ¿Cuál cree que es el mensaje el jurídico de la corte de cara a ese proceso. En la constituyente vamos a tener que discutir cuál es el rol del poder judicial, cuál es la forma, cómo se nombran los jueces y juezas del país. Entonces, una de las cuestiones más importantes es que los constituyentes deberán reflexionar acerca de la necesidad de que las y los jueces chilenos tengan una cultura de derechos humanos, de derechos fundamentales y de defensa de estos derechos, justamente para que no nos pase lo que nos ha pasado los últimos 40 años, en los cuales hemos tenido un poder judicial omiso e incluso cómplice de las violaciones a los derechos humanos. Eso debe acabar y tenemos la oportunidad de hacerlo. Los constituyentes tienen el deber de hacerlo. Esa es una de las cosas más relevantes de la sentencia que llama al Estado chileno y por lo tanto a los constituyentes a reflexionar acerca de la estructura del poder judicial, que debe ser una estructura y un poder judicial para promover los derechos de las personas y garantizar la democracia, no para reprimirla. Eh, vamos a dejar hasta ahí eh, el tema y recordarles que también... Eh, la Asociación de Magistrados rechazó la suspensión de Urrutia por esta esta revocación de la prisión preventiva y que también la Comisión Chilena de Derechos Humanos anuncia que acudirá a la ONU por dicha suspensión. Pero además tenemos la última noticia de que están pidiendo la renuncia a raíz de los dichos previstos eh, del juez Urrutia en la convención constituyente a la cual fue el invitado para hablar precisamente del Poder Judicial. Así que esto es más largo, los artículos están en la Radio Universidad de Chile y en otros medios para que ustedes los lean, porque son entrevistas muy largas, yo hice un resumen lo más corto posible, pero están ahí para que ustedes lo lean. Este juez es uno de los pocos que está de verdad tratando de hacer justicia y todo el poder judicial y el Estado de Chile está en su contra. Por lo tanto es un juez al cual todos y cada uno de nosotros los chilenos debemos defender porque él está tratando de hacer justicia sobre todo con nuestros jóvenes, aquellos que están detenidos injustamente. Buenas tardes. Muchas gracias, muy completo muy interesante la temática, muy interesante la temática porque es una temática... Eh, sensible y que la, las palabras del juez Urrutia han llegado a la cúpula del poder al chacado ronchas, como dice en, en la Corte Suprema, en el Poder Ejecutivo y en, incluso en el Poder eh, Legislativo bueno eh, gracias María Cecilia, yo creo que este es un tema para, para seguirlo comentando ¿no? sin duda eh. eh, vamos a partir con un una cosa muy interesante. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Choigou, dijo a la radio Sputnik La humanidad se dirige rápidamente hacia un horizonte de catástrofe, debido a su tendencia a consumir bienes y recursos de forma irracional. Él, además, reside la sociedad geográfica de Rusia. Expresaré una idea que creo que nos va a gustar a muchos. Me parece que la humanidad está avanzando a pasos agigantados hacia su propia perdición. y La causa es su desenfrenado deseo de consumir. Y esto es muy interesante. Si tienes un conejo, te saciarás, dice él. Pero cuando tienes 10, necesitas un frigorífico. Por la carne se te echará a perder. El frigorífico necesitará electricidad para funcionar. Lo que requiere quemar combustible y necesitas extraerlo primero pero ¿por qué necesitas estos 10 conejos? sueño con que algún día todos nos demos cuenta que llegó la hora de tener esta loca carrera del consumismo, dijo el ministro de defensa yo lo encontré realmente interesante, por eso que lo puse y él dijo que recordó a su abuelo cazador que puso ejemplo como ejemplo la actitud respetuosa que él tenía hacia los recursos de la tierra él iba a la taiga y capturaba un animal Podría alcanzar más, pero no lo hacía porque sabía que no podía comer tanta carne y que tendría menos presas al año siguiente. Estas son las reglas creadas por el modo de vida y no por la burocracia, señaló. Aquí hay una tremenda lección. ¿eh? Realmente es lo puse porque tienen una reflexión muy profunda que hacer eh, que es la base de los problemas que tiene justamente es la base y el fundamento y el sustento del capitalismo. Y otra cosa que me me dejó eh, impactado que hoy día leí que se las comento es una declaración que hizo el ex act el actor Alain Delon que ya está eh, que sí tú, dejando ya tan, tan muy viejito y él dijo y me impactó lo que dijo dejaré este mundo sin sentirlo la vida ya no tiene nada que ofrecer lo vi todo lo experimenté todo pero sobre todo Odio la era actual. Me duele. Todo es falso. Todo ha sido reemplazado. No hay respeto por la palabra dada. Ahora todo lo que importa es dinero y riqueza. Sé que dejaré este mundo sin pesar. Firma Alain Delors. Eh, realmente eh, es impactante y una vez más eh, habla de la misma dimensión sin tanto el ministro de defensa como Arandelón hablan en la misma dirección de las cosas que hemos estado comentando y otra cosa que les quiero eh, recalcar antes de ir con un, un audio que tenemos, eh, es que ustedes han escuchado, queridos auditores que en el computador aparecen eh, ventanas emergentes ofreciéndole dinero a cada rato ¿han visto con la facilidad que ofrecen dinero? Usted ve un video de YouTube y le, y le aparece una propaganda que le ofrecen dinero. ¿Se da cuenta? ¿No ha pensado qué significa todo eso? ¿A dónde nos lleva todo eso? Eso nos lleva al colapso del sistema. Para que nos llenemos de dinero, producto otro lado la gente no va a querer trabajar. No va, va a haber un caos total. Va a haber mucho dinero virtual y de repente todo esto va a colapsar. Y esto está dirigido por quienes manejan el mundo, porque ellos quieren implantar su terminar de implantar su orden mundial con el colapso del sistema, con la eliminación del dinero. Y le van a echar la culpa justamente a que hay demasiado circulante virtual que no tiene ningún respaldo. Y entonces por eso que el sistema tiene que colapsar. ¿Sí? ¿Sí? Piensen ustedes, queridos auditores, que el oro, que era la base del, del sustento del dinero, está casi todo en la Reserva Federal, salvo el que le fue a, que les pidió Francia en tiempo de Charles de Gaulle, que le pidieron que le devolvieran, eh, le cambiaran sus dólares por por oro. Los otros países, Alemania, todos los países occidentales tienen su, su oro en la Reserva Federal norteamericana, que no es el gobierno norteamericano, es de los poderosos del mundo, de los más poderosos. Entonces, ellos ya tienen asegurado el oro, prácticamente todo el oro del mundo. Con esa riqueza pueden hacer colapsar todo el sistema porque el dinero que que circula en un momento determinado, de un día para otro, sin que nos demos cuenta, va a dejar de, de tener valor. No va a valer nada, ni un dólar, ni 1000 pesos, ni nada. Entonces, eh, para eso es una cosa que si ustedes lo analizan con, con sentido común, se dan cuenta que eso no, no puede ser cómo va a ser posible que yo apriete dos enter y, y, y duplique 250 dólares los transforme en 500 con una facilidad espectacular y que me gane 500 mil dólares en un mes o 100 mil dólares en un mes como mínimo es que si todos hacemos eso, a dónde vamos? Es usted piense con lógica ¿para dónde vamos? entonces eh, es una más, una más, una tentación más, una de las tantas trampas que nos ponen y que por cierto muchos, muchos caen porque nos ofrecen esas, esas opciones, nos ofrecen incluso en los medios de comunicación masiva. Bueno, eh, para seguir conversando tenemos un audio, queridos auditores, para que conversemos un poco, un audio muy breve. Vamos con el audio. Eventos bíblicos están sucediendo en el mundo actualmente. Seas o no creyente, no puedes negar que todo lo que está aconteciendo justo ante nuestros ojos es algo que solo habíamos visto en películas, escuchado, imaginado o leído en profecías o en libros sagrados como la Biblia y otros textos antiguos que ya hace cientos e incluso miles de años atrás habían advertido sobre el fin de los tiempos. Por encima de cualquier creencia, dogma o percepción de la realidad que se tenga sobre la situación actual, están los hechos, los cuales ahora podemos ver y experimentar simultáneamente. Gracias a estos mismos hechos, ahora podemos indagar y validar lo que antes hubiéramos considerado como simples historias míticas o ficticias. Por esta misma razón, ahora solo nos centraremos en los hechos, que por más increíbles que parezcan, ya fueron mencionados en la Biblia hace miles de años. Grandes cambios están observando en la sociedad, la geopolítica y la economía, pero también en el planeta. Cabe aclarar que si bien en la actualidad el cambio climático ha servido de excusa para llevar a cabo una agenda determinada, el cambio de los patrones climáticos y la geodinámica planetaria no es algo nuevo. A lo largo de la historia de la Tierra, el cambio climático o meteorológico ha sido un factor determinante que según la ciencia indicaría procesos de cambios cíclicos que evidentemente podrían resultar catastróficos. La causa de esos cambios cíclicos aún es desconocida, pero gracias al aporte de diversos científicos e investigadores que aportaron grandes teorías e hipótesis y que, extrañamente, son y fueron criticados y catalogados de pseudocientíficos, algunos incluso silenciados por la ciencia oficialista, como el caso del investigador ruso Immanuel Velikovsky o el profesor estadounidense Charles Hapgood se pueden manejar distintas teorías para tratar de explicar el porqué de estos cambios. En un próximo especial veremos las teorías que propusieron estos científicos e investigadores para tratar de explicar los ciclos cataclísmicos en el mundo y por qué la ciencia trata de encubrir estos hechos o hipótesis alternativas. En los textos bíblicos es recurrente la mención de eventos climáticos extremos, como granizadas, inundaciones, terremotos y plagas, y es una prueba más que demuestra la existencia del cambio climático hace miles de años. Bueno, ahí teníamos un audio que eh, habla en la misma dirección de las cosas que hemos venido conversando con ustedes, queridos auditores, en los últimos programas la verdad es que basta basta con estar informado eh, basta con con informarse apagar la televisión y buscar información solamente eso basta para saber lo que está pasando hay personas que nos han preguntado aquí cómo tenemos la certeza de que que estamos en el final de los tiempos... ...la verdad es que... ...la certeza está no solo por los mensajes... ...sino que porque están cumpliendo... ...todas las cosas que eran necesarias... ...tanto desde el punto de vista del, de las señales... ...como todo lo que está haciendo el anticristo... ...y, y además... ...ya está trazado... ...o sea... Eh, ...la Agenda 2030... ...está trazada por el mal... ...la Agenda 2030 es la doctrina Illuminati, en el fondo. En el fondo, es el nuevo orden mundial en pleno. Y si eso se cumple, nos perdemos todos. Entonces, evidentemente, que Dios va a intervenir antes para evitar que nos perdamos todos. Porque si no, no tiene sentido, eh, no tendría sentido que Jesús hubiera venido hace dos mil años para acá. Entonces, esa es la certeza, pero más grande, la dio el mal la certeza más grande la dio el mal. Porque al poner esa agenda, evidentemente que Dios va a intervenir antes de ese tiempo. Y esa es la certeza de que va a intervenir y se va a producir. Todas las cosas que hemos conversado eh, se van a producir antes de esa fecha. Eh, antes de, aparece que llegue una pregunta, pero... Quisiera avanzar un poquito antes de contestar la pregunta, querido, si ustedes me permiten, por favor. Hay una cuestión fundamental que ronda las páginas de lectura y que nunca se ha abordado de forma satisfactoria. Hay muchas escuelas de pensamiento sobre por qué y cómo surge la tiranía, la tiranía en una sociedad. Y todas ellas fallan en sus explicaciones, principalmente porque todas permiten que sus prejuicios semanales gobiernen sus conclusiones y les siguen los aspectos más profundos del poder y la conspiración. En otras palabras, están dispuestos a bajar a la madriguera del conejo solo hasta cierto punto y luego ni en que la madriguera del conejo exista. En nuestra era moderna no se puede simplemente ordenar a la gente que se someta a punta de pistola, al menos no de inmediato. Hay que engañarlos para que se conformen. Y no solo eso, sino que hay que hacerles creer que fue su idea todo el tiempo. Sin esta dinámica de autocensura y autoesclavización, la población acabaría revelándose por muy por muy opresivo que fuera el régimen. Una tiranía de mil años no puede existir, a menos que un número de personas sean estafadas para aplaudirla o se beneficien directamente de ella. Aquí es donde encontramos la verdadera clave del totalitarismo, Solo prospera porque hay una parte inherente a cualquier sociedad que lo ama en secreto y quiere que exista. Podríamos llamar a estas personas idiotas útiles, pero son mucho más que eso. No son necesariamente inconscientes de lo que están haciendo. Entienden hasta cierto punto que están ayudando a la destrucción de las libertades de otras personas y se deleitan en ello. Por supuesto hay elitistas y globalistas que se dedican a a las conspiraciones centrales y buscan más y más control. Pero no podrían lograr nada sin la ayuda de este ejército de aberraciones sociopáticas que viven entre nosotros. La ciencia y las estadísticas demuestran que no hay nada de que preocuparse por el virus, pero ellos ignoran la ciencia. Están sedientos del sabor del poder. Hay dos tipos de personas en este mundo. Los que quieren controlar a los demás son Y los que quieren que los dejen en paz. ¿Pero qué motiva a los fanáticos del control? ¿Por qué son como son? Examinemos algunas de las causas. El motor del miedo. Hay personas que se mueven por el éxito, por el mérito, por la esperanza, por la prosperidad, por la fe, por el optimismo, por el amor y por el honor. Y luego hay personas impulsadas por el miedo. Hay cientos de miedos indiferentes pero solo unas pocas formas de reaccionar ante cualquiera de ellos. El nivel de influencia que buscan estas personas es tan lejos de ellos que nunca podrán alcanzarlo, es decir, nunca estarán satisfechos hasta que consigan más. Sus miedos siempre les perseguirán porque los miedos no se pueden tratar desde afuera, solo se pueden tratar desde adentro. La falsa piedad en lugar de la autoestima, ¿no? Todos los tiranos se creen justos en su causa. Incluso saben que sus acciones son totalmente aborrecibles. Hemos visto esta dinámica en una muestra audaz durante los mandatos del COVID y las iniciativas del pasaporte de vacunas. Los que no están de acuerdo son etiquetados como herejes, lo más bajo de lo bajo, los terroristas sin escrúpulos. El antimandato masivo es así despojado de su humanidad y es pintado como demoníaco. Las personas que quieren seguir siendo libres se convierten en monstruos y los monstruos totalitarios se convierten en héroes y quieren salvar al mundo. Los obedientes siempre se consideran virtuosos y no cobardes. Si haces lo que te dicen en todo momento y sirves al sistema sin fallar, hay muchas posibilidades de que te puedan mantener las escasas necesidades de supervivencia. Vivirás una vida, aunque probablemente no seas feliz. Aquellos que van más allá y dejan de lado todos los principios personales para promover los objetivos del sistema, pueden incluso disfrutar de un mínimo de riqueza más allá de sus compañeros. Verás, en una sociedad despótica, las personas que más carecen de honor son las más recompensadas. No necesitan méritos, ni logros, ni siquiera habilidades. No necesitan cerebro, todo lo que tienen que hacer es vender su alma y hacer lo que sea necesario para llamar la atención de la oligarquía, o sea, los poderosos. No tiene que ser buenos en nada, todo lo que tienen que hacer es ser malvados y para algunos eso es bastante fácil. De este modo, el sistema se convierte en una cómoda manta en la que pueden envolverse los desviados que de otro modo serían humildes. Se envuelven en ella y se deleitan con su calor. No se preocupa con la libertad porque esta le resulta fría. La libertad puede ser aislante y la existencia de opciones les aterra. Cuando tus elecciones se hacen por ti, nunca hay dudas y tensión interna. Todo lo que se refiere es que te levantes cada día y obedezcas. Para los débiles e ignorantes, el servilismo es un don en lugar de una maldición. Creen que una jaula está hecha para ser dorada, no para escapar de ella y cualquiera que busque escapar debe estar loco o ser peligroso. Si existen personas libres, los esclavos se ven obligados a cuestionar su propia condición y su propia conformidad, por lo que todos deben ser esclavizados para eliminar cualquier duda de la sociedad. Los pequeños tiranos que se infiltran en la humanidad o probablemente ven a los defensores de la libertad como una especie de criaturas terrestres, perdón, es extraterrestre de más allá de los límites de su universo, no pueden entender cómo es posible que alguien desafíe al sistema, que se enfrente a la multitud o al colectivo, incluso cuando está en inferioridad numérica, o cuando el riesgo es tan alto. Suponen que se trata de una forma de locura o de falta de inteligencia, porque ¿cómo podría alguien inteligente pensar que tiene posibilidades de luchar contra la dictadura Ahí está siempre de primero que nada el miedo a la muerte, ¿cierto? De la mayoría de las personas, porque creen que la muerte es el final. Hay una narrativa propagandística común que afirma que los individualistas son egoístas, pero no es así en absoluto. No nos basta con escapar de la esclavitud, sino que tampoco nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo se obliga a otros a caer en la esclavitud. Estamos dispuestos a aviesgar nuestras vidas, no solo para salvarnos a nosotros mismos, sino para salvar a las generaciones futuras de la autocracia, o sea, una dictadura. A medida que los pasaportes de vacunas y los mandatos sigan aumentando, los totalitarios se encontrarán aún más desconcertados, porque cada nuevo mecanismo de control dará lugar a un impulso aún mayor de rebelión. Y francamente, en este punto vamos a ser nosotros o ellos. Ellos no cesarán en su afán de dominio, Y nosotros no obede obedeceremos, así que estamos en un punto muerto. Nuestras dos tribus no pueden coexistir en la misma sociedad, y quizás ni siquiera en el mismo planeta. La verdad, la conclusión es la siguiente. Los sistemas tiránicos son planificados por grupos y gobiernos elitistas. Y son ellos los que más se benefician de la destrucción de las libertades públicas. En efecto, se trata de una conspiración y los cierres por pandemias la respuesta forzada a las vacunas no son una excepción sin embargo los sistemas pirámicos no podrían ejecutarse sin la ayuda de un contingente psicopático mayor de la población y esta gente se congrega para hacer que sucedan cosas terribles, es como si oyeran un silbato de perro silencioso mientras el totalitarismo se eleva o como si oyeran la sangre de víctimas inocentes en el aire llamen los izquierdistas llámenlos comunistas, llámenlos colectivistas, llámenlos como quieran, pero sepan que los globalistas no son nuestra única preocupación. <ríe> Hay un muro de peones absurdos absortos sin sí mismos y ambientes de poder en el camino. Y quieren las migajas que pueden obtener de la mesa de los grandes. eso como Esos son los, los, los llamados fachos pobres, <ríe> los que creen que, que pueden obtener algo pero son como los perros que, que cuidan la casa, pero duermen afuera. Esa es la verdad. Bueno, ese es un, un interesante comentario, eh, pero tenemos unas preguntas de nuestros auditores, vamos con las preguntas. Florencia Riquelme, la semana pasada hablaste de la presencia de Jesús, pero ¿el anticristo es el hijo del diablo es el hijo de quién? No, ¿Pero es un ser real o es el conjunto de gente malvada como la que tú estás mencionando ahora en la radio, los Illuminati? Muy, muy muy buena tu pregunta. Eh, el anticristo es el hijo de Satanás. Satanás es la individualidad que antes era Lucifer, después de su caída. ¿Por eh, Y hoy día está encarnado, si bien es cierto, anticristo llamamos a todo lo que es contrario a Cristo, hoy día lo que se llama anticristo, que, eh, que va a ser un líder mundial único, que va a engañar a muchos, tal como dice la escritura, porque se va a hacer pasar por un hombre de paz, un pacificador, un hombre con, grandes, eh, con un gran poder de persuasión, porque tiene el poder de la serpiente, el poder de Satanás, eh, va a engañar a muchos, decía, pero él está encarnado. Entonces, si bien es cierto, se llama anticristo muchas cosas que, que nosotros, eh, que son contrarias a la, a la vida, contrarias a la, a la ley de Dios, contrarias a Cristo, y en esta oportunidad te podemos decir que en el final de los tiempos, en este momento, está encarnado el anticristo y pronto se va a manifestar. Pronto se va a manifestar públicamente y va a engañar, como te decía, a muchos. También eso está profetizado en la Biblia. Y Jesús será el que destruir, lo destruirá con el resplandor de su venida. También eso está está profetizado en la escritura el solo resplandor de su venida será destruido el anticristo. ¿Otra pregunta? Por acá, Lorena González, entonces lo que tú planteas es que no existe ni el comunismo ni el capitalismo, y, y todos son parte de un mismo grupo de poder. Nos dividen para controlarlo. Entonces los políticos, ¿para quién trabajan? Para un poder central. Y las iglesia también. Entonces, ¿en quién creemos? ¿En Jesús? ¿Y dónde está Jesús? Los pobres lo pasamos sufriendo, nomás se aprovechan de nosotros, los políticos y los gobiernos. Muy buena tu pregunta, Lorena. Mira, eh, el comunismo existe, el capitalismo existe. El capitalismo empezó en forma intuitiva, casi en forma natural, con la misión del hombre. Y el comunismo fue creado por los los que se quisieron apoderar del mundo hace casi 300 años, y ya lo consiguieron casi eh, pero crearon el comunismo para que nosotros creamos que hay un, un gobierno y una oposición una, una tesis y una antítesis de esa manera la gente cree que tiene democracia, y nos hacen creer que no, nos mandan a votar y nos hacen creer que elegimos pero ellos cuando nosotros tenemos dos candidatos acá y todos los países, Estados Unidos tienen un demócrata y un republicano hay un poder que, que controla a los dos, entonces le da lo mismo, quien salga te fijas, salvo que haya un extremista que se salga un poco del marco fija que no sea controlado por ello pero eso es lo más probable que lo maten entonces los que los que están compitiendo eh, como candidatos oficiales, llamémoslo así los, los principales candidatos siempre son controlados por el poder mundial y ese poder está gobernado por el demonio en la en, la, en la en el tercer secreto de fátima habla la virgen en la aparición de fátima en el tercer secreto dice que en este tiempo satanás gobernaría en todos los lugares de poder o sea, satanás, eso significa no es que esté él físicamente ahí sino que satanás actúa a nivel de, de la cuarta dimensión en un mundo invisible influyendo sobre las mentes de él. De hecho, influyó en las mentes para que construyeron eh, armas nucleares, los científicos. Entonces, así gobierna el, el demonio, así gobierna el mal. Y Jesús va a aparecer. Si no aparece Jesús, eh, como decíamos delante, gracias a la Agenda 2030, tenemos una fecha que está acotado y si si, no, si el cielo no interviene, si Jesús no aparece antes de esa fecha, nos perdemos todo. Entonces no tendría sentido su venida y su sacrificio hace dos mil años. Entonces, eh, tenemos la certeza absoluta de que va a aparecer antes. Y van a pasar cosas muy importantes antes. El cielo va a intervenir con la fuerza de la naturaleza. Va a ocurrir el gran aviso, que es un evento que es como un juicio borrador que va a ocurrir muy pronto. Y y además tenemos a puertas el contacto extraterrestre, el contacto cósmico que va a ser el único poder celestial que le puede quitar el poder al poder mundial que está gobernado por el mal en este momento. Todos los poderosos, todos los gobiernos de todos los países obedecen a un poder superior. Los gobiernos dependen del, del, del Club de Roma, de la Comisión Trinidad el Club de Bilderberg. Y sobre eso están el Banco Central de los Bancos Centrales y el Fondo Monetario Internacional. Y sobre eso está la Cúpula de del Poder, el, el grupo de los 13 más ricos del mundo que no aparecen en la revista Forbes, que tienen tanto dinero que tú no te puedes imaginar. Tienen dinero más más dinero que los, los que Estados Unidos, por ejemplo, para que te haga una idea. Entonces... Eh, esa gente es tan poderosa que no necesita y no, no no se permite, no permite que los pongan y los hagan públicos. Ellos manejan todo, absolutamente todo, en toda la crisis de Johannes. Cuando el petróleo sube, ganan, cuando el petróleo baja, ganan. Cuando el dólar sube, ganan, cuando el dólar baja, ganan. Porque gobiernan todo. Entonces siempre ganan. Es un nivel riqueza de riqueza y, y especulación tan grande que nosotros no nos podemos imaginar y ellos sirven al anticristo ellos patrocinan también al anticristo, que de alguna manera lo financia entonces, eh, esa gente cree que va a gobernar junto al anticristo por, por mucho tiempo de hecho están eh, haciendo cosas para prolongar su vida su, su vida física, digamos eh, y es lo que va a ofrecer seguramente el anticristo cuando aparezca entonces Todas esas cosas son las, las, las cosas que ellos piensan que van a hacer y que van a lograr y con eso creen que van a conquistar a la gente. Lamentablemente hay muchos que se dejan engañar con mucha facilidad pero el verdadero Cristo ya está por aparecer y esta prueba eh, dura, es necesaria porque es una prueba así como cuando tú vas al colegio para pasar de curso tienes que pedir un examen una prueba ...no puedes pasar de curso si no vives la... ...pasas el examen... ...esto es lo mismo, va a pasar lo... lo mismo que, que te estoy diciendo... ...va a pasar acá... ...tenemos otra pregunta... ...finalmente... ...lo que tú planteas es muy interesante... ...pregunta Florentino Miller... Eh, ...y la iglesia tanto tiempo vendiendo... Un, ...un tema del cielo, del universo... ...que te va a ir, va a ir con Dios al universo... ...al cielo... Es mentira eso o lo hicieron simplemente para tener más riqueza durante mucho tiempo la iglesia católica y otra iglesia pidiendo el dinero porque ninguna parte de la Biblia sale. Yo no necesita cosas materiales, ¿verdad? Entonces, nosotros ¿dónde vamos después de morir? ¿Vamos a estar con Dios? ¿Existe eso que vende en la iglesia o no? Mira, eh, muy bueno, muy compleja, muy muy extensa la pregunta. A ver, lo que dice la Iglesia hasta cierto punto es verdad, pero ya no lo dicen, ya no nos no ofrecen el infierno, no ofrecen solamente el cielo para que sigamos pecando. Pero, eh, pero lo dicen de manera muy primitiva, muy burda, muy básica, muy elemental, no le dan ningún fundamento a la gente, no le dan ninguna explicación. ¿Dónde vamos? La, la muerte, la vida después de la muerte está demostrada científicamente. Ya, eso, eso es un... Ya no es un tema de creencias, es un tema de, de conocimiento. La vida después de la muerte está demostrada científicamente. ¿Dónde vamos después? Va a depender de cómo hayamos sido. No depende de la misa que nos hicieron cuando nos morimos, sino depende de cómo haya sido nuestra vida. Si tú hiciste muchas obras buenas, vas a ir un, a un mundo donde seguramente eh, vas a haber avanzado... Eh, en tu camino a la evolución y en la próxima encarnación vas a vivir un curso superior llamémoslo así eh, y si tú has actuado mal y ha hecho ha hecho sufrir a inocentes ha hecho cosas muy malas eh, vas a, a re, no solo vas a repetir de curso sino vas a retroceder en el curso vas a involucionar Y va eso significa mucho sufrimiento para el alma que retrocede hay distintas formas te lo, te lo estoy explicando porque por el tiempo por el espacio no tenemos tiempo para hablar de estos temas pero hemos hablado de la muerte hemos hablado de la reencarnación hemos hablado eh, de, de, de los distintos estratos las distintas dimensiones que se vamos pasando después de la muerte el primer el llamado primer cielo el segundo cielo en eh, distintos estados y después cómo preparamos eh, el próximo renacimiento en, cuando estamos desencarnados hemos hablado de todas esas cosas pero yo te lo estoy explicando en palabras digamos muy resumido en palabras generales eh, porque es un tema que da para mucho, es un tema bastante complejo, pero sí eh, no es que vayamos a quedar en el cielo o en el infierno solamente Es mucho más complejo que eso Hay mucho más La mayoría de las personas Van a una estancia celestial Que se llama purgatorio Porque en realidad eh, no, ha, no han cometido eh, Pecados demasiado terribles y, y pueden enmendar el rumbo Pero tienen que limpiarse Tienen que eh, reconocer su falta Tienen que de alguna manera eh, Purgar como dice, purgar es limpiar, es expeler, es purificar, es un proceso de purificación antes de ir a una estancia celestial, pero eh, es una estancia celestial momentánea porque en las iglesias nunca te van a enseñar la reencarnación, eh, salvo en las religiones de oriente, aquí la encarnación la suprimieron, hace 1700 años la suprimieron en la religión católica que es una de las principales religiones del mundo. Pero la, la reencarnación está en la Biblia, incluso. está en los evangelios apócrifos, y está en muchos pasajes de la Biblia. Eh, entonces, como fue escrita en parábolas, mucha gente no la entiende, pero sí, eh, nosotros en un par de programas analizamos esas citas de la reencarnación, y la reencarnación está en la Biblia, Y es una certeza, lo han dicho los seres extraterrestres, que saben más de nosotros que nosotros mismos. Porque es lógico, ¿cierto? Ellos saben más de nosotros, que son mauros y no, que nosotros mismos, de la misma forma que nosotros sabemos más de los peces que los peces mismos, ¿cierto? Entonces, te hago esa analogía para que explicarte de que ellos saben mucho más que nosotros. Mucho más de nosotros que nosotros mismos. Bueno, eh, estamos llegando al, al tiempo ya, así que nos tenemos que dejar. Ya estamos a la hora, así que lo dejamos y lo esperamos el próximo... Ah, parece que viene otra pregunta. A depender de producción, si nos dan tiempo para contestarla. Producción dirá. ¿Cuál es la interpretación que tiene usted? Pregunta señora Carmen Plaza de lo que está pasando en Afganistán. ¿Qué va a ocurrir con los talibanes? ¿Cuál es su mirada a ese tema? Muy buena pregunta señora Carmen. Bueno, el tema de los talibanes es en realidad, lo tratamos aquí en un programa hace hace poco los talibanes es un grupo de afganos que están resistiendo el poder imperial el poder imperial que hace 20 años está invadiendo su país y los mantuvo en la pobreza y solamente buscó robarle los recursos y fabricar drogas la heroína por ejemplo la CIA permite la todo se vale de todas esas cosas para su trabajo sucio la CIA hace mucho trabajo sucio que no pueden ser financiados con el presupuesto de defensa. Entonces, eh, para eso promueven las drogas. Lo hacen ahí en Afganistán, lo hacen en Colombia, tienen base norteamericana en Colombia, con la excusa de combatir las drogas, pero resulta que hoy día tienen más drogas que nunca. Entonces, lo, los talibanes es un grupo, llamémoslo así, podríamos decir un grupo... Eh, extremo de resistencia que está por sacar adelante su país y echar al invasor y eso es lo que hicieron no están en contra de Rusia ni en contra de China están en contra de Estados Unidos que los oprime hace 20 años y finalmente los echar y, y los pildan los, los pinta la, la religio, las, los medios de comunicación invasivos, si usted quiere saber de ese de, de conflicto nunca nunca lo lo vea en la televisión, porque toda la televisión que tenemos nosotros es pro norteamericana, así que nunca van, le van a decir la verdad. Los verdaderos tiranos aquí no son los talibanes, son los norteamericanos, son los genocidas más grandes que existen, peores que Hitler. Entonces, eh, y, y tenemos ejemplos pero concretos, concisas, con cosas impresionantes, que claro, como ellos promueven todos los medios, manejan todos los medios de comunicación, no se dicen, pero hay medios alternativos que sí, donde está la información. Entonces, eh, lo único que tienen los talibanes y que nosotros eh, condenamos, por supuesto, es el tema de ese primitivismo y ese patriarcado eh, extremo que tienen, que realmente a la mujer le consideran prácticamente como una cosa. Y eso es una de las cosas que se está buscando que ellos no... no, no para insertarse en el mundo, para ser reconocido como una nación, para ser reconocido como gobierno, que tengan un comportamiento acorde a las, a las cosas que se, mínimas que se le piden en ese aspecto. Pero en, en, en, en, pero que sean terroristas, no. y Ustedes vieron que hubo un, atent un atentado terrorista donde murieron 200 personas, que lo hizo el ISIS, una facción del ISIS que es de esa zona, que es el isis que viene de Pakistán. ¿Adivine de dónde viene ese atentado? ¿Quién lo promueve? ¿Usted cree que lo promueven eso porque son terroristas terribles? Todos esos ISIS, la gente del grupo ISIS, son creadas por Occidente como una forma de... ellos dicen que hay terroristas y entonces con eso tienen la excusa de entrar. Ese atentado terrorista, aunque usted no lo crea, lo hizo ISIS, se lo adjudicó ISIS, ISIS que se se promocionó con esas cortando cabeza en la televisión, ¿usted cree que si ellos fueran verdaderos terroristas y eh, autónomos estaría mostrando eso de la televisión? Ese es un espectáculo circense de Hollywood, que lo hicieron ellos, son los norteamericanos lo que patrocinan a ISIS y entonces, ¿qué, ¿cuál es la idea? Que, se, que, que, que meter en la cabeza de la gente que es Y si está ahí, entonces tienen que entrar los norteamericanos de nuevo, porque ellos tienen que salvar al, a los afganos. No quieren no quieren eh, perder la oportunidad de volver a ir, porque además salieron muy mal parados, tienen que quedar un ridículo ahora los quieren echar de todos lados. Irak está hablando de que los van a echar por la fuerza. Siria también está hablando de que los van a echar por la fuerza. Entonces, ya, eh, eso es lo que puedo eh, decirle, que lo, lo vamos a ver que lo, están echa, lo los norteamericanos los van a echar de todos lados. Y, y, y cuidado, cuando, cuando digan ISIS, usted tiene que saber que está detrás la CIA y el mozar Entonces, ahí, eso es lo que le puedo decirme, querida Carmen. Bueno, queridos auditores, eh, los tienen que dejar, muchas gracias por acompañarnos como siempre y los esperamos el próximo jueves de esta misma hora en su programa La Verdad, Una Alternativa. Muchas gracias, buenas noches.